Diego Jaime, buen día Diego. Hola Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo l e s va? ¿Cómo anda compañero? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, muy ¿Estamos? bien. Acá con, con galas de, de meterle a la radio popular. ¿eh? ¿Cómo hacemos? Este mazo, este <risa> mazo le decía recién a Damián, este mazo de los Ramones.、Ah, Impresionante que sonaba recién. Me hacía acordar a, a mi más tierna adolescencia. Ah, qué bueno. Aguante los Ramones. <risa> Exacto. <risa> Impresionante. Sí, bueno,、eh... Diego, estamos hablando con vos porque sabemos que va a haber un taller, o sea, un taller de mapeo cultural de la comarca.、Sí. Un poco medio como、sí. para actualizar los puntos de cultura que hay en, en, en ambas ciudades, ¿no? Claro, claro, sí, sí, tiene que ver con eso. Nosotros en 2017-2018 ya trabajamos en un proyecto donde hicimos un mapa cultural. Eh, con un montón de puntos, qué sé yo, eran me parece como cien puntos culturales que son espacios donde se realizan expresiones artísticas,、eh, qué sé yo, de murga, de bandas de música, de rock, donde hay murales, donde hay artistas callejeros,、uh -huh. eh, qué sé yo. Todo tipo de cultura, digamos, e expresiones culturales que tenemos en nuestra zona, la ubicamos en unos puntitos en un mapa. que De hecho, si la audiencia quiere entrar a internet y ponen cualquier buscador mapa cultural comarca Vielma Patagones, le va a aparecer、eh, la página de la radio y ahí el mapita del Google Maps. ¿Viste cuando buscas algo en el Google Maps con la compu o el teléfono? Sí.、Eh, les va a aparecer ese, ese mapa en la página de la, de la radio, que estaba en la vieja página de la radio, que después se actualizó. Y va a haber un montón de puntitos con distintos colores.、Ajá. Algunos son, por ejemplo, espacios、eh, al aire libre. Otros son espacios, este, por ejemplo, que tienen que ver con medios de comunicación.、Mm. Otros son, qué sé yo, este, plazas.、Eh, algunos que son, tipo, lugares más, más privados, por ahí donde tocan bandas, qué sé yo. Hay algunos que ya no están, por ejemplo, porque en la pandemia tuvieron problemas. Recuerdo,、mm -hmm. por ejemplo. El Bar Bucanero.、Sí. Eh, bueno, un montón de lugares donde pasan cosas culturales en nuestra zona. Sí. Entonces, lo que queremos hacer, le pusimos taller porque en realidad es como una juntada, les diría. No es que va a venir alguien a dar un taller o nos va a explicar cosas.、Uh -huh. Lo que vamos a hacer es ver lo que tenemos en ese mapa y cómo lo podemos actualizar. Y a los, qué sé yo, 10, 15 minutos que arrancamos, vamos a salir. De ahí del espacio de, de la radio y del canal en WM133, ya directamente, yo por ejemplo, con mi teléfono celular,、eh, Nahuel y Brian,、eh, con alguna cámara del canal, y cualquiera que se acerque que quiera traer, qué sé yo, un grabador, eh, una eh, una cámara que tenga para sacar fotos o e video,、uh -huh. mismo su celu, el mismo y celu, el m i s o c e el s í sirve, sirve. Vení a d e c r m e hablar, viste que ahora los teléfonos. Logran grabar、eh, fotos con buena calidad. Una maravilla. Sí, sí. Bueno, hay muchas y... producciones audiovisuales que e no son celuas. Desaparecieron、bien? las、sí. cámaras, viste, que ya no se v e n casi las cámaras con los celulares. Claro, ¿no? y obviamente que la gente que es por ahí camarógrafa, fotógrafa,、eh, sabe que la cámara le permite como algunos recursos que un teléfono no tiene, ¿no?、Sí. Pero para los que no somos por ahí, para los que no manejamos esa técnica, sabemos que、eh, un video. Eh, una, este, una foto o incluso algún registro de alguna entrevista se puede realizar con el, con el teléfono.、Eh, así que lo que vamos a hacer en realidad es salir a buscar esas expresiones culturales. Sabemos que hay un recital en el barrio 20 de junio de rock. Sabemos que va a estar la fiesta de los frutos secos que van a tocar ahí también algunos grupos folclóricos. Sabemos que más tarde va a estar. La, creo que es la Filarmónica en el Centro Cultural de v i e t m a Hay un montón de cosas para registrar. La idea es que es un. En realidad, el mapeo colectivo es esto: es como que un montón de gente se junta、uh -huh. y va generando ese mapa este, a partir de lo que va surgiendo también un poco espontáneamente. Algo lo vamos a planificar, como para salir a hacer un recorrido un poco organizado. ¿Y la idea cuál es? Que después, cuando uno entra al mapa. Ahí a través de la web, por ejemplo, o algún mapa que haremos así, medio tipo gigantografía.、Uh -huh. este, pero sobre todo en el de la web,、eh, que uno haga clic en un puntito del mapa y le salga un video, o un audio, o una foto, donde pueda ver algo de esa expresión cultural. Bien,、claro. algún recurso,、eh, algo como para conocerlo. Claro, claro, por ejemplo, c l i q u e a s qué sé yo, este, la semana que viene, por ejemplo, en el barrio 20 de junio, y vamos a ver grabado. Ahí con la gente que está organizando, que de hecho el otro día salió al aire también en la radio,、eh, alguna canción de alguno de los grupos que va a estar tocando, alguna entrevista a quien está organizando, este, como que sea un mapa, digamos, medio interactivo, que cualquiera que tenga ganas de ver qué pasa a nivel cultural en la comarca p u e d e hacerlo a través de ese, de ese mapa que va a estar en la web. Así que esa es un poco la idea. b u e n í s i m o Para la gente que nos está escuchando, sí, sí. Porque, viste que la gente no tiene, muchos no tienen asimilado el tema del mapeo, ¿no?、Sí. Eh, a ver qué le podemos contar. El que, que tiene un celular, ¿no? Y tiene、sí. geolocalizador,、eh, donde pone, por ejemplo,、eh, restaurantes en v i e t m a m ¿no? Sí, Le va a aparecer sí, sí. un mapita y con puntitos donde están los restaurantes de acá. n o Eso sería、claro. una especie de mapeo, digo, para contárselo a los amigos que, sí, que no sí, usan sí, este lenguaje. n o Sería eso. Sí, sí, ni hablar. Incluso, mirá, yo justo estaba hablando con los chicos que estuvieron organizando unas actividades que estuvieron buenísimas, que se llama El Barrio para el Barrio, que estuvieron haciendo muchos murales. Uh -huh. En distintas zonas, que justo este sábado no, no iban a poder, pero los vamos a contactar para, para, otros, para otras actividades de mapeo. Y ellos hicieron un montón de murales con comisiones de vecinos, con j u n t a s vecinales, con, con gente de distintos barrios.、Eh, y quedaron todos esos murales este, pintados y, y están todavía. Entonces, la idea es que、eh, le podamos sacar fotos y hacer alguna nota con esa gente y que después alguien, cuando quiera. Ver dónde están esos, esos murales directamente, pueda acceder a ese mapa、eh, y pueda ver esa foto. Y si quiere, bueno, también ir a verlo en vivo y en directo. Los, los murales, los grafitis son cosas que para mí vieron que ahora hay un montón por todos lados con unos dibujos artísticos que están buenísimos.、Sí. Bueno, de hecho, hay uno enfrente de la radio en la Plaza Primera Junta que hicieron, creo que fue en el mes de marzo, si no me equivoco, de este año. O abril para el cumpleaños, me parece. En abril fue. En abril. Para el cumpleaños de la radio.、Eh, y son cosas que embellecen la ciudad también.、Eh, sí, generalmente. Un es una c o d a Claro, una cosa artística.、Eh, hacen que mucha gente también colabore aportando, por ejemplo, pintura o distintos materiales. Se genera una movida, me parece, comunitaria que está buenísima. Y que está bueno como que se haga visible, que se conozca. y Que la gente también se vaya, se vaya sumando. Y en este contexto que vamos saliendo de a poquito de la cuestión de la pandemia,、eh, seguramente no todavía, pero sí más para, me imagino, mes de noviembre por ahí, la idea es generar un festival, un evento cultural, donde poder juntar a, a toda esta gente también y, y bueno, volver un poco a esas épocas donde hacíamos recitales, encuentros. Claro. Bueno, Juegos en la calle y demás, me parece que ese sería el objetivo. Buenísimo, sí,、no. bueno, hora y lugar entonces. Mañana、eh, sábado a, la, a partir de las 15 horas, en, ahí en la radio, w m 133, frente a la Plaza Primera Junta en nuestra ciudad de Vierma. Perfecto, bueno, muchas gracias, Diego. Abrazo. Bueno, esperamos a toda la gente que quiera venir.、Abrazo. Gracias, Chao, Muy bien. chao. d i o s Jaime, es entonces, nuestro compañero de la radio, comentándonos un poco sobre este taller de mapeo cultural de la comarca Vietnam Patagones. Mañana sábado a las 15 horas en w m 133. Quienes quieran acercarse con su cámara, no tiene que ser profesional, puede ser con el teléfono nomás.、Eh, se acercan a la radio, al espacio de la radio, y después de ahí arrancan a patear, a sacar fotos,、uh -huh. a actualizar este mapa. Exactamente, ¿eh? w m 133.